Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decía más temprano que hoy vamos a hablar de Uruguay, de nuestro país, del presente y del futuro. De aquellos aquellas cosas, aquellos elementos que se tienen en cuenta como para mirar para Uruguay y a su vez también algunas cositas, algunos deberes que tenemos que hacer para que quienes miren para Uruguay después se queden con Uruguay y, ¿por qué no?, se queden en Uruguay desde el punto de vista empresarial también y de inversiones, por ejemplo, ¿verdad? Para eso estamos eh, conversando a partir de este momento, aquí en los estudios de Aspen Punta, con el doctor en Economía Ignacio Munyo, joven uruguayo, que es el director ejecutivo de Ceres y que eh, viene a visitarnos en la mañana de hoy. Tenemos el gusto de conocerlo eh, personalmente, más allá de que ya habíamos hecho algunas entrevistas. Eh, con, con Ignacio vinculado a, a estos temas ¿Cómo te va? Buen día Buen día Bienvenido Muchas gracias Un, un, un lujo estar aquí en, en estos estudios En el corazón de Punta del Este en, eh, con, mm. con esta vista maravillosa sí. La verdad que sí, se disfruta mucho Ignacio eh, esta, esta conversación presencial entre nosotros Quedó planteada en la última conversación telefónica Que tuvimos en una entrevista en una actividad en Enjoy ¿Qué? Y está este, relacionada justamente a que en aquel momento nos decía, bueno, Uruguay en este momento, no sé si te decirlo, está de moda, pero de alguna forma tiene un, un valor agregado que me da la impresión a mí, aunque parezca contradictorio, se lo dio entre otras cosas también la situación que se planteó con la pandemia, donde todo todos empezaron a mirar para afuera también, no solamente en su lugar, en su país, en su en su lugar, sino a, a tratar de averiguar cómo el mundo se comportaba con relación a, a la pandemia, y no dejó de ser novedoso lo que es, eh, generó Uruguay como país en información en ese sentido, y a partir de ahí, como que muchos me dan la impresión que se quedaron mirando a Uruguay, con cierta simpatía y también curiosidad, Y supongo que eso debe estar ayudando a que ahora vengan de repente con la intención de decir, bueno, por lo menos vamos a saber a ver cómo es físicamente en lo presencial, y después vamos a ver qué de repente podemos terminar haciendo juntos. ¿Viene, acuerdo, ¿viene por ahí? Estamos de acuerdo, esa frase que acaba de decir, que Uruguay está de moda, es así. Uh -huh. eh, en lo que va del año tuvimos la fortuna de estar en... en Cinco, por lo menos cinco eh, eventos globales importantes de foros de inversión y de negocio y de reflexión global desde Australia, pasando por Madrid, París, Ciudad de México, Washington, eh, estuvimos también en dubai todos foros donde se habla de temas globales y de la, los, los futuros desafíos para los inversores. Uruguay eh, es vedette, esa es verdad. o sea Uruguay es muy bien visto cuando uno se presenta en estos eventos, dice que viene a Uruguay, lo miran con buena cara. Eso es una es no, realidad. No, no lo, lo viví no en carne mal. propia durante todo este año. Y uno tiene que preguntar por qué, no lo primero. Y en parte lo dijiste tú, ¿no? Eh, la pandemia ayudó el manejo eh, de la forma como Uruguay enfrentó la pandemia. ¿Por lo dejó muy bien posicionado en el mundo. Pero también, esto es, un, esto es un proceso de largo aliento y de larga data. O sea, Uruguay ha logrado en los últimos 35, 37 años, desde la vuelta a la democracia en el 85, un proceso ininterrumpido de, de calidad, de mejora permanente de calidad institucional que ha vivido cambio de gobierno de distintos partidos, pacíficamente y amigablemente y ordenadamente en la mayoría de los casos, lo que genera un enorme contraste con el resto de América Latina, ¿no? da, Ya vimos da, lo que ha pasado con certeza. Ya eso, vimos lo bueno. que ha pasado ahora en Brasil, donde no se sí, terminan de reconocer, claro, claro. lo que ha pasado en Argentina, donde no se traspasan las bandas, lo que ha pasado en, en el resto de América Latina. Por lo tanto, por virtudes propias de la calidad institucional del Uruguay, el respeto por los acuerdos, por los contratos, por el sistema político, por los partidos políticos, que datan de hace casi dos siglos en sus partidos tradicionales, hacen a Uruguay algo distinto en la región. Recuerdo una anécdota muy, muy interesante que me pasó previo a la pandemia con una altísima ejecutiva de una multinacional que por primera vez venía del Uruguay que tiene filiales en todo el mundo, de las grandes grandes, y me, me pidieron de la empresa que le diera un pantallazo como, de cómo estaba la situación económica del país esto era fin de 2019 y le empecé a hablar de la coyuntura de cómo estaba el PBI de cómo estaba la inflación y me frené y me dice sí eso, eso eso es importante para mí lo que más me importa es que de todos los países que yo tengo de América Latina que ella tenía la responsabilidad de todos desde México hasta abajo el único país que en los últimos 12 meses no me generó problemas profundos de inestabilidad Por movimientos eh, de, de la gente en las calles, violentos manifestaciones que a veces desestabilizan a las empresas multinacionales en el, en el manejo de las planificaciones fue Uruguay, el único y empezó a mencionar uno por uno de México pasando por Centroamérica, por toda América del Sur así que esa paz social digamos, por ponerle un nombre que tiene el Uruguay, también es un enorme activo con respecto al resto de la región, que es visto muy positivamente por los que quieren invertir en, en el Uruguay. Así que eso, eso eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Porque como hoy está, eh, no es algo que, que uno lo pueda dar como un hecho permanente para el futuro. Recordemos la, la, que hace virtud, solo 37 años que tenemos eh, sí, democracia pero, en el Uruguay. Pero la virtud Uruguay es saber que se puede ir hasta ahí. Uruguay tiene, un, un, tiene, un, un, tiene lado, un sistema escrito en ningún sistema que si bien polariza, porque es verdad que no claro, podemos claro. decir lo que no, que polariza, pero llega a un límite y ese límite como que se prenden luces rojas mm. de ambos lados y dice, bueno, esto esta línea no la vamos a cruzar y eso vale mucho, mm. vale mucho y tenemos que tenerlo siempre presente que es un mérito del propio sistema político al que tanto criticamos de repente, ¿no? Y el, el que tanto le pedimos otras cosas de repente, pero hay sí. hay hay un mérito entre entre los protagonistas que en definitiva terminan siendo de, de todos los partidos políticos. En el caso se se necesita que todos más o menos este convulgen una misma este un mismo objetivo, ¿no? Uruguay critica su sistema político cuando el sistema político uruguayo son unos de los principales valores a nivel internacional. Basta mirar rankings de calidad democrática de partidos políticos basta trascender, salir del Uruguay para ver cómo nos venden desde afuera nosotros uh -huh. para valorar al sistema político que tenemos, igual que el sistema sindical o sea, basta mirar acá estamos permanentemente quejándonos por lo menos los empresarios quejándose de el problema de lo, la fuerza que ha adquirido en los últimos años el movimiento sindical pero cuando uno sale de Uruguay y esto lo digo a título personal, considero que tenemos un movimiento sindical de lujo en el Uruguay con respecto a otros países de la región y del mundo. Entonces, es bueno salir, eh, es bueno ver cómo nos ven desde afuera para ser consciente de que tenemos algo muy valioso que potenciar y que cuidar bien. Eh, después de una pequeña pausa, te pido le cuentes a, a los uruguayos en, en los hechos, en lo que tiene que ver con la realidad de la economía del país, cómo estamos parados. Porque a su vez también de repente por allí vemos que estamos bien desde el punto de vista de las exportaciones, ¿sí? en lo, los números lo dicen, pero de repente y paralelamente por allí aparece información como que ese... Ese buen momento, ese buen pasar de las exportaciones del Uruguay Se supone que no están reflejándose Como de repente esperamos o suponemos que se tendrían que reflejar En la economía de todos los días, en la economía doméstica ¿sí? Ya volvemos y hablamos de eso Estás con Jorge Méndez En Frecuencia Abierta Escuchando las voces de los protagonistas Hace 25 años el Casino en Resort, líder de Latinoamérica, llegó a Punta del Este. Hoy, luego de 25 años de historia, Enjoy Punta del Este propone renovar su compromiso. Y para celebrarlo, te invita a disfrutar de shows todos los días de la semana. Además, conocer una propuesta gastronómica inigualable y la mejor coctelería en el nuevo Wine Spirits Bar Provence. Viernes 11 de noviembre a las 20:30 horas en el lobby del hotel Orquesta Tutletam con el pianista Matías Banacore y la artista Aida Martínez. Sábado 12 a la medianoche en Blend Bar la inigualable voz de Coti. Viernes 11 y domingo 13 en Blend Bar Courage. Un musical con artistas en escena bajo la producción de Renzo Gato Trochón. Exclusivos shows abiertos a todo público en Enjoy Punta del Este. 25 años. El Casino Resort, líder de Latinoamérica. Elección de jóvenes del Partido Colorado. Se parte de la renovación. Acerca hasta este 5 de noviembre a votar en las juveniles. en Maldonado. Centro Paz Unión. Entrada por Florida. San Carlos. San Carlos. Club Nacional, Severio Casi Ramírez Pan de Azúcar, Artigas Casi Félix de Lizarza, Piriápolis Simón del Pino y Héctor Barrios Votá Renovación, Votá Joven Votá Colorado ¿Por qué elegí la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE? Porque ponés en práctica tu profesión. Porque desde el primer año durante toda la carrera tenés prácticas académicas. A través de un consultorio jurídico itinerante que permite brindar asesoramiento gratuito a personas de bajos recursos. Aprendés de la acción y los docentes son súper accesibles. Por eso elegí estudiar Derecho. Para ayudar a la gente. En una universidad con enfoque humanista, donde los valores se viven en todo momento. Poné en práctica tu profesión en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Infórmate más en clae.edu.uy Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta escuchando las voces de los protagonistas. La pregunta está hecha, Ignacio. ¿Cómo estamos en lo que tiene que ver con esta realidad? Bueno, la economía de este año... Cuando uno ve números fríos de crecimiento del PBI va a haber un crecimiento arriba del 5%, ¿no? O sea, tengamos claro que es un registro importante, ¿no? Que el PBI crezca más del 5% no es algo común en el Uruguay en, y en pocos países del mundo. Que el PBI tenga este año un crecimiento más grande que el año pasado, que fue el rebote de la pandemia, es algo raro en el mundo. en Si uno ve los datos mundiales del año 2022-2022, de proyecciones para el cerrado del año 2022 en relación al 2021 en la enorme mayoría de los países se ve un, una caída de crecimiento del 2022 uh -huh. Uruguay es una excepción en ese sentido, que hay que entender porque es una excepción, porque tiene este año funcionando un motor exclusivo digamos, circunstancial en este año, que es la planta de celulosa en el medio del país, la inversión más grande de la historia del Uruguay entonces, este año eso colabora impulsa la economía, estamos hablando de 10.000 puestos de trabajo ¿no? que se generan en este momento en la planta y en el ferrocarril central que es algo que no va a ser para siempre en un momento se va a terminar la obra y se va a terminar el ferrocarril probablemente a mediados del año que viene eso va a estar terminado y va a haber que como país buscar nuevas alternativas para el empleo de estas personas y nuevas inversiones para sustituir eh, es la inversión que la fueron 3.000 ¿no? millones de dólares a lo largo de muchos años que se vienen arrastrando, pero que, bueno, eh, el desafío que tiene el país es bueno lograr inversiones de esa magnitud para seguir creciendo. No hay crecimiento sin inversión privada. Eso hay que tenerlo hay que tenerlo claro. Entonces, este año es un año de, de, de números buenos. También el primer semestre, fundamentalmente, fue muy bueno en el sector agroexportador, con precios internacionales muy favorables de todos los productos alimenticios y no alimenticios que uruguay exporta empezando por la celulosa pasando por la soja la carne el arroz la leche tuvieron precios buenos que hoy lamentablemente y eso es importante tenerlo claro ya a partir de, de hace unos meses atrás eh, han empezado a caer ¿no? el pico de los precios internacionales de los alimentos fue hace unos meses atrás estamos 20% abajo ya a nivel global Eso repercute claramente en la ecuación de, ing de, de, de, de ingresos y gastos de el productor y eso va a afectar obviamente decisiones que son las que se traducen después en crecimiento el año que viene. Hoy se están haciendo números, se están haciendo cuentas a la hora de invertir para la próxima ronda de producción en el sector agroexportador, sabiendo todo que eh, no están los precios que habían hace tiempo unos meses atrás, y que estuvieron, desde la salida de la pandemia hasta ahora, ayudando a este crecimiento que tuvo el país. Ahora empieza otro partido. ¿La, ¿La guerra ha tenido que ver con eso? La guerra ayudó en algún sentido a los que imprensó... ¿El costo y... de los fletes ha tenido que ver con eso? Bueno, hay factores negativos económicos asociados con la pospandemia que la guerra incrementó, que fue el costo de muchos insumos, no solo el de los fletes, sino también de fertilizantes, de insumos para producir, pero que al mismo tiempo la guerra trajo consigo suba de precios del de producto final que el sector agroexportador vende. Por lo tanto, cuando uno pasaba raya, hasta hace pocos meses, la ecuación era positiva para el exportador. Hoy se está revisando, ¿no? estamos en un proceso de revisión, por lo tanto, el año que viene se presenta como un año desafiante, un año que para que el país siga creciendo se van a tener que dar algunas condiciones eh, internas de decisiones y también esperar cómo se va colocando el contexto financiero internacional para ver qué va a pasar. Hay una variable que también es muy importante, que es el costo del financiamiento, la tasa de interés. Estamos viviendo subas muy importantes que hacía muchísimo tiempo que no se veían en el mundo. digamos claro que Con la pandemia los países avanzados tuvieron una emisión monetaria y gasto público gigantescos, no vistos jamás. En el año 2021 repercutió en un crecimiento fuerte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ahora con el 2022 están en recesión. Recesión. Tanto Europa como Estados Unidos están entrando en recesión. No hay crecimiento económico. Hay una resaca digamos de lo que fue un exceso de estímulos en el año 2021. Por pandemia. Y hoy se está ajustando la cosa. El mundo se está ajustando, el mundo avanzado, digamos, el mundo desarrollado con consecuencias importantes para todo el resto que viene por el lado de las tasas de interés que encarece no solo el acceso a financiamiento para el gobierno que tiene que pedir prestado porque no puede pagar el déficit. Recordemos siempre esto, ¿no? De cada 100 que gasta el gobierno eh, cuando cierra el año pagando sueldos, jubilaciones, inversiones, intereses de deuda recauda 80% en impuestos y RPF, IRAE, IVA, le quedan 20. ¿Cómo saca esos 20? Pidiendo prestado, ¿a dónde? A los mercados internacionales. Y que hoy le prestan, y en los últimos años le han prestado tasas bajísimas, pero rajísimas al Uruguay. A ver, récord histórico en Uruguay. A la tasa más baja de toda América Latina. ¿Por qué? Porque es un buen pagador, es un buen cliente Uruguay para los mercados. Tiene grado de inversor, Pero no solo tiene grado de inversión tiene un prestigio internacional de ser un gran pagador. Esto es lo mismo que una empresa. Cuando va a pedir un crédito, la tasa que le ofrecen depende de las condiciones de la empresa. Es lo mismo que una familia. Cuando va a pedir plata prestado a alguien para que no llegue a fin de mes, bueno llega a fin de mes porque no nunca llega, porque siempre tiene un déficit. Ese déficit tiene que pagar. Las condiciones están cambiando y están haciendo más caro financiar ese déficit. Y también, y esto es más importante aún, el sector privado necesita financiamiento externo la inversión extranjera que llega al país eh, ahora se le volvió más difícil de atraer estamos hablando hace un rato en el corte eh, Uruguay es muy atractivo inicialmente en el mundo y hoy está digamos en su pico de atractividad eso se tiene que concretar en una realidad, en una inversión que vengas a estar en el país que contrate trabajadores, que mueva la economía para que pase eso hay que hacer números hacen números los inversores esos números hasta hace poco daban favorable para algunas empresas que empezaron a venir algunos emprendedores y no para otros que no vinieron no o sea siempre hay que pensar que hay mucho más interés inicial que el que se termina de concretar bueno con el cambio financiero que acabo de hablar de suba de tasas de interés se hace aún más difícil a concretar ¿por qué? porque el mismo que está mirando invertir en Uruguay ahora tiene alternativas más rentables de inversión afuera es sin tener que lidiar con con lo que implica hacer una inversión en el país, que todos sabemos no es simple. No no le simplificamos todo a, todo a los inversores. si sí está la intención, por parte del gobierno, explícita, en palabras, por parte de todas las autoridades. En los hechos, Uruguay sigue teniendo un gobierno, un Estado, digamos, una estructura del Estado que complica muchas veces al inversor. A ver, <ríe> <Complica>. <ríe> punto, punto y, y a, a, a otro renglón. Hacemos una pequeña pausa, y bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Más allá de esos aspectos que son, en definitiva, efectos internacionales que nos están llegando, ¿qué tenemos que hacer nosotros paralelamente como país, como para, de alguna forma, ayudar a ser una, una opción más atractiva y adecuarnos, además, a las pautas y al ritmo y a la velocidad con que el mundo se está manejando en este tema? Ya volvemos. Frecuencia abierta. Información confiable. Este martes 8 de noviembre a la hora 14.30 en la sucursal Maldonado del Banco Hipotecario, Santana y Sarandí, Fernando García remata extrajudicial en unidades indexadas con base equivalente a 3.850.000 pesos, excepcional apartamento de 107 metros cuadrados en edificio Parque Mar, R, unidad 1601, Avenida Roosevelt y José Méndez. Información complementaria en www.fernandogarcia.com www.com.uy o celular 099-885-313 Este martes 8 de noviembre a la hora 14.30 en la sucursal Maldonado del Banco Hipotecario Fernando García Remata The Grand Center Un nuevo espacio de 600 metros cuadrados versátil, de doble altura, con increíble vista al mar Salida a una terraza exterior con toda la tecnología de punta y diseño que un evento especial requiere Coming Soon Diciembre 2022. The Grand Center en The Grand Hotel, Avenida del Mar y Parada 10, Playa Brava, Punta del Este. The Grand Center. The Grand Experience.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 La conversación en los estudios la estamos realizando con el doctor Ignacio Munillo. Y antes de ir redondeando esta conversación, hemos hemos hablado básicamente de lo externo, de lo que pasa en el mundo, de qué forma nos mira el mundo, de qué forma se está manejando el mundo, de qué manera se está preocupando el mundo. Pero más allá de eso, hay cosas que nosotros también de repente tenemos que ajustar, tenemos que cambiar, tenemos que incorporar. ¿Qué cosa le está faltando a Uruguay como para ser, por lo menos, un poco más competitivo en ese sentido? Es una batería de, de reformas que el país tiene, que muchas veces se están procesando por parte de este gobierno para empezar la transformación educativa, no la reforma del sistema de educación que en Uruguay tiene mucho tiempo atrás, que sabemos que no está funcionando hace tiempo también, y no lo sabemos los que lo hemos estudiado y lo que miramos informes internacionales al respecto lo saben los padres que llevan a sus hijos al colegio lo saben los propios alumnos que se dan cuenta que le están dando algo que, que es de otra época, eso está presente hay un intento ahora por parte del gobierno de mejorarlo nosotros creemos que es un buen intento, es una buena reforma habrá que esperar cómo se procesa el año que viene cuando entre en vigencia una parte de esa reforma y cómo sigue hacia adelante porque esto no es soplar y hacer botella no O sea esto depende de que genuinamente se logre la mejora ...de lo que se le da a los estudiantes... ...el servicio educativo que tiene el país... ...para ofrecer a sus generaciones... ...hacia el mercado de trabajo... ...que hoy es muy por debajo de las expectativas... ...y de las necesidades... ...esa es una clave... ...clave, o sea, cuando viene alguien a invertir al Uruguay... ...lo vimos ahora en este evento... ...que está eh, organizando el líder en este momento... ...en Punta del Este... ...muchos inversores internacionales... ...el tema de la necesidad... ...de tener mayor capital humano personas con capacitación especial para determinadas tareas es una deuda que tiene el Uruguay. Lo reconocía el propio presidente en su mensaje. Ayer lo reconocía el presidente y es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo por parte de determinados sectores que necesitan mano de obra sofisticada, calificada, compleja. Eso es uno. Después hay otro factor que es permanente, está siempre presente en el diálogo con inversores y con empresarios locales que es la regulación laboral. No es solo la Eh, la capacitación sino es cómo está hoy el sistema regulado para que las empresas contraten trabajadores y la verdad que tenemos una regulación también de otra época no solo una capacitación sino también una regulación para que solo esté claro o sea, hay una ley que está vigente en el Uruguay de 8 horas que es de 1915 solo imagínense cuánto ha cambiado el mercado de trabajo las necesidades del mercado de trabajo en más de 100 años para seguir teniendo una ley que hace que sea una jornada estricta de 8 horas por día. Uno dirá, bueno, eso en su momento fue muy importante y fue un gran avance en aquellos años de Uruguay, que lo fue, Uruguay estuvo en la vanguardia de lo que la legislación laboral del mundo imponía, fue pionero Uruguay en esto. Bueno, eso tiene que volver a ser pionero hoy, con la realidad actual, no la de hace 100 años. Y eso es simplemente un ejemplo de muchos aspectos que hay que revisar, a la hora de tener una mejor e revolución que a una jornada más corta, más dinámica, eh, ir, con una menos días ir, de trabajo, ir una jornada que se pueda que se pueda, por ejemplo, en vez de 8 horas de, por día, sumar por semana. Que se pueda compensar, o sea, tener una jornada semanal, no una semana, una jornada diaria. Y eso a que un día tal vez son 4 y otro día son 10, y otro día en vez de ser 8 y así dependiendo de la realidad específica la de la empresa y la dinámica empresa. del trabajo. Eso que parece bastante obvio, bueno, Uruguay no lo logra avanzar, lo ha hecho para algunos sectores específicos, como por ejemplo, el teletrabajo, en la última ley aprobada, que de, de trabajo lo permite para los teletrabajadores, pero solo para los teletrabajadores. Entonces, tengamos claro que eso, eh, cuando uno escucha, porque acá... Uno puede querer diseñar la mejor regulación desde el punto de vista del escritorio y del punto de vista de la teoría, pero cuando uno tiene que escuchar a los que son los que están demandando trabajo, a los que creando puestos de trabajo, que son en general las empresas, hay que ver qué es lo que les está impidiendo contratar más o atraer empresas que vengan a instalarse al país. Y ahí eso eso salta siempre. Es polémico, estamos de acuerdo. Acá nadie eh, nunca dice ni plantea eliminar beneficios que que se tienen ya, sino lo que se ve es adaptar. Adaptar una realidad que ha cambiado. Y eso creo que tenemos que avanzar mucho. Después está... Eh, Ignacio, ahí sí. antes de irte del tema. En definitiva, le damos mucha vuelta a la cosa a nosotros, los uruguayos, sí, como sí, decimos. Sí, sí, Hablamos sí. mucho y, y estudiamos mucho. y Le damos vueltas mucho. y vueltas y vueltas. Eso es bueno. Somos eh, muy vuelteros. Eh, somos analíticos y eso es bueno en muchos aspectos. A veces eh a pesar de que, de que damos mucha vuelta, escuchamos poco. Uh -huh. Hablamos y, mucho y escuchamos poco. Hay sí. que escuchar sí. más. ¿A quién? A los que toman las decisiones y a los que quieren invertir en Uruguay. Hay que preguntarles. Nosotros hicimos un trabajo de Ceres que le preguntamos a los inversores que vienen en el Uruguay qué necesitan. Y encontramos que se quejan por aspectos de regulación, pedidos de información duplicadas en distintas agencias del Estado que piden lo mismo, que demoran plazos que son insólitos para estos para estos tiempos o sea meses y el, meses el de espera el trámite que tienen que eh, hacer sí, o sea meses de espera por algo que es un sello que, cosas que hay que hacer que son de, de, de, de, de no se le pregunta ¿pero por qué está esto? no bueno esto viene de una ley de tal año y después vino otra regulación y arriba se le pidió esto es como que necesitamos poner la casa en orden de lo que es todo lo que implica certificaciones autorizaciones Eh, no, regula la tecnología permite simplemente ver no una pantalla No es verlo, solo ¿no? no es solo digitalizar, hemos cometido errores en el pasado de pensar que esto es digitalizar procesos que están mal. Hay que arreglar el proceso claro, primero claro, claro. y después digitalizarlo, porque sí, hemos hecho sí, un gran error sí, en sí, muchos áreas, claro. que dijimos, así como está, en vez de tener que hacerlo eh, eh, físicamente, lo hacemos digitalmente y es peor, te digo la verdad, ¿No? porque se tranca el programa, no se, no se adaptó el el, el proceso. <risas> Y, la gente, y y qué nos dicen los inversores. Entramos a la web, no se entiende bien qué es lo que se pide, se tranca de esto. Era mucho mejor ir a un mostrador y te lo solucionaba una persona, por lo menos. Claro. O sea, eso es una agenda que hay que hacer. Creo que yo creo que es incuestionable esta agenda, o sea, la verdad, o sea, no no podemos dar un lujo de que haya inversores que se cansen, que, que, que se desaliente. Después hay una agenda que para mí es absolutamente central, que es la agenda de la inserción internacional del país, ¿no? Eso es clave cuando uno piensa en un inversor que quiere venir acá tiene que ser. es consciente que Uruguay es un mercado muy chico, país con muy poca población entonces cuando una empresa importante viene acá, pues está pensando en el mundo no solo en el Mercosur, está pensando en el mundo, y ahí Uruguay ha dado pasos de intenciones fuertes de abrirse a el resto del mundo, llámese China, Transpacífico, el presidente ha dado prioridad, Turquía, son los tres que el presidente de la república ha puesto como prioritarios en estos, en estos años, Turquía, TLC con Turquía, TLC con China, ingreso al acuerdo traspacífico que incluye 11 países, 500 millones de personas, 15% del PIB mundial, es muy importante el traspacífico. Esos son los tres, digamos, frentes que este poder ejecutivo se ha puesto eh, como objetivo avanzar. se ha, va, Veamos cómo se ha avanzado algo con China, se ha anunciado públicamente que se va a pedir el ingreso formal antes de fin de, de año para el, para el Pacífico que sería absolutamente importante para Uruguay, es más, o sea, de todo lo que está sobre la mesa es lo más importante desde mi punto de vista por lejos, ¿no? Por lejos, creo que ahí habría que poner toda la energía en los próximos meses más que en el resto de las propuestas que están sobre la mesa y también hay que poner energía en otros mercados que no piden acuerdos que no piden bajar tarifas ni, ni, ni TLC, como por ejemplo el mundo árabe. Nosotros hemos insistido mucho, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Dubai es un mercado gigantesco para el país. Tuvimos varias veces en los últimos años, llegamos empresarios, en misiones organizadas por nosotros en los últimos años, ven, los empresarios sur-hueches se dan cuenta que ahí hay un mundo gigantesco que no tiene alimentos, porque es un desierto, y que también tiene mucho capital para invertir en el país en Uruguay y en el resto del mundo es jugar en la A ¿no? o sea cuando uno llega ahí se da cuenta que bueno se están con se juega con estándares de primera división y hay que ir preparado y hay que estar dispuesto a presentar información de la calidad que le exige jugar en la A repito y eso es también algo que uno se da cuenta cuando viaja y dice bueno nosotros si queremos jugar afuera bueno hay que entrenar hay que estar preparados Con el, con la, con el, así como el jugador de fútbol a que, que va, el que, nivel creo, de competición es mismo que el jugador de fútbol que quiere jugar a, a, sí. a Inglaterra o a España bueno, sí, esto sí. es lo mismo Ignacio, me quedo con ganas de ir hablando contigo así que te vamos a volver a convocar ha con mucho gusto gusto. Por acá igualmente, un abrazo me para amable. la audiencia la conversación hasta ahora sí. ha sido con el doctor Ignacio Mungo, director ejecutivo de Ceres, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta Frecuencia, Frecuencia Abierta